Seguimos, seguimos en el 88.9, estamos en comunicación con el concejal eh, Hugo Baciñana. Última sesión del concejal, ¿no es cierto, Hugo? La despedida. Hola. Que dice Hugo bueno, creo que está recolectando materiales, Hugo. ¿Hola? ¿Sí, me escuchás? Digo, está recolectando, ¿Sí? está recolectando materiales, digo. <risa> Sí, sí, que estaba poniéndome los los audífonos. Escúchame, eh no, digo, última sesión de tu en tu calidad de concejal en este periodo y bueno, eh, fue esta mañana. Sí, sí, eh, esta mañana tuvimos la eh, la última sesión en el cual, bueno, eh, tratamos temas importantes y después, bueno, eh, tuvimos la, la el, no tuvimos el quorum necesario para seguir de eh, Eh, Seccionando Porque bueno La oposición Decidió Debido a Un tema Que ya lo hablamos La semana pasada sí. bueno, Contamos cual... Empezamos con los positivos ¿qué, ¿Qué se trató? Bien eh, Nosotros Lo que se trató eh, Realmente Cuando se arma Una sesión Hay un Un Un orden del día En el cual Tiene un, un orden Que se viene llevando Siempre en, en estos cuatro años En el cual Primero entran Las notas recibidas Después vienen los dictámenes de, de cada bloque y último, vienen los proyectos de cada bloque. Bueno, entonces quedó armado de una manera y la oposición decide eh, cambiar el, el orden del día. Nosotros hicimos que no, porque no correspondía, en el cual yo creo que, que la idea era debatir todos los proyectos. No importa cómo saliera, sino debatirlo. Así que bueno, se, nosotros se, se trató lo que es la la resolución que te habilita a sesionar afuera del consejo, va a ser el día lunes, parece que hay que hacer una resolución interna, se votó a favor, después se votó a favor, bueno, la renuncia a partir del 10 de la concejala Botero, Virginia, en el cual, bueno, se va a, a formar parte del Ejecutivo, y mmm, después lo que tratamos fue la... Eh, reformulación del Consejo, eh, de las partidas del Consejo, y después venía la reformulación de que presentó el municipio hace un mes y medio atrás. ¿La reformulación, de, la reformulación del Consejo fue aprobada? La reformulación fue aprobada porque bueno nosotros consideramos de que, como ya te dije, la partida una de las partidas más importantes que es la de dietas estaba... No, no, no se llegaban a pagar los sueldos de octubre, noviembre y diciembre, entonces bueno, le dimos la posibilidad y esa reformulación eh, automáticamente, al tratar la reformulación del municipio, cambia ese número de lo que es la partida del consejo. Eh, bueno, eh, la oposición decidió no no, no, no tratar la reformulación automáticamente, eh, del municipio y a la vez tampoco se trató, se pudo corregir la reformulación del consejo. Así que, y, quedado, y quedó lo que es último, que son los proyectos propios, que es el organigrama que lo presentó el bloque mismo que se levantó. Volviendo, pues, a, la, eh, volviendo a la reformulación, la segunda semana que ellos lo no quieren hacer plantearse el debate con respecto a la reformación del Ejecutivo? Nosotros ya es la, la segunda semana que presentamos dictamen y no y ya no no no la no hay voluntad, no sé cuál es el, el tema principal eh, en el cual no se quiere reformular, porque es una herramienta que tiene cada municipio. Ahora, eh, esa partida que es la de, de, de Ciudadanos, que quedó de pasada, como todos los años, ya lo dije, en, en los últimos tres años, esta partida se reformuló en noviembre entre 17 y 19%. Por Eh, esto Este año no fue la sección, eh, así que eh, no era tampoco un, un punto tan importante. no había Por ejemplo, nosotros la del consejo la, la llevamos al 38% a la de dieta. Y el municipio con 300 y pico de empleados la llevó al 17%. O sea que, eh, yo creo que correspondía bueno aceptarse y a veces debatir. Nosotros, por ejemplo, con otros bloques no tuvimos nunca, usamos la opción de, de levantarnos de la sesión, nunca. Nos fuimos a sesionar hasta el último día, pero en este caso eh, la oposición decidió eso. es respetable, sí, sí porque es, un, es, es parte de, de, de reglamento cuando ellos no están conformes con algo. Sí, yo pienso que hay que debatirlo Hay que debatirlo, los votos son parejos No, no, no, no se puede aprobar nada pues Si son 3 contra 3, bueno, está el doble voto del, del presidente ¿no? Pero sí. más, más allá de eso, digamos, por lo menos debatirlo Yo creo que a veces uno el, el, com el común de la gente Que depende de un sueldo, ve a los concejales o los diputados Cuando se levantan bien y dice ¿Cómo? ¿Estos tipos están cobrando buenos sueldos? Y se levantan de la sesión Sí, sí, yo creo que en ciertos los proyectos hay que tratarlo y a veces no sabe cómo puede salir. Eh, por supuesto que nosotros teníamos una decisión tomada de, de que saliera, porque son herramientas. yo ¿sí? Nosotros siempre le dimos las herramientas al municipio desde que empezamos la, la primera sesión hasta la última. Y a veces tuvimos discrepancias, con por ejemplo, en la impositiva con el aumento de tasa, donde el municipio con mucho con mucho fundamento, nos decía que era esto lo que se lo que había comentar y nosotros siempre digamos por abajo, decíamos, bueno, eh, nos parece que tiene razón, pero eh, nosotros también representamos al pueblo y que no sea un ajuste eh, confiscatorio. Entonces, a veces en la última sesión eh, que tratamos la impositiva, eh, el municipio tocó el 60% y nuestro no un, un 40% y la verdad no tuvimos eh, alternativas con la oposición porque no presentó ningún proyecto alternativo, a veces desdoblado, un, un número para poder llegar a un acuerdo. Y bueno, eh, el, el señor Intendente le citaba en el, el mes de julio para imprimir las boletas y poder recaudar, y bueno, eh, así fue. Otras veces se presentó el 50 y, y fueron en dos veces 30 y 10, la primera, por ejemplo, en el año 2019, fue del 40% y nosotros aumentamos el 27%. Siempre fuimos para abajo porque creemos que tenemos una doble responsabilidad con el Ejecutivo y también con los vecinos. hubo y digamos el Consejo, eh, digamos, eh, ¿se planteará un incremento de tasas? Eh, no sé, lo, lo que vos eh, terminás tus funciones ahora el 10%, pero... ¿Se habló ya algo, de, de, cuando ellos tengan mayoría, de aumentar las tasas? No hay no hay ningún proyecto presentado. Eh, seguramente la semana que viene se va a presentar lo que presupuesto 2024 con reformulación, porque la van a tener que reformular si no nos van a poder eh, abonar eh, los sueldos. Y lo que sí tiene que venir sí o sí es la, la ordenanza impositiva que es la que regula ¿no, todos los, los impuestos... De todo de, de todo de toda la ciudad. Estoy hablando de DREI, de, de tasa general de inmuebles, de derechos de cuotas de, de del liceo, bueno, está... Eh, regi regi Registro que... y inspección. Sí. Exacto, el, el DREI de las empresas, de los comercios. Así que bueno, eh, la verdad, no hay nada, eso seguramente la semana que viene ya lo deben tener preparado porque antes de fin de año se tiene que tratar. ¿Tampoco se trató el tema de la sexta cuota de patente para el año pasado, para el año que viene? No, la sexta cuota no se trató, debido a que, bueno, que, que tampoco la semana pasada también nos quisieron sesionar, y bueno esa cuota hoy, reglamentariamente, en, en el año 2024, eh, no estaría la sexta cuota salvo que haya alguna prórroga institucional con algunos municipio de transición, que la verdad no lo sé, pero hoy, realmente, esta cuota siempre se votó antes del 30, porque antes del 30 hay que llevar a la, a la API esa ordenanza que te habilita a, a, a imprimir ese impuesto para el año 2024, que es el 20% de lo que sale entre 10 y el 20% de lo que sale en la patente. Y esa, esa cuota para que todos sepan, es coparticipable del 100% para el municipio. Es un, un proyecto del de gobernador Bonfatti, cuando él era gobernador, en el cual le dio una inserción a, a las comunas y municipios para recaudar y tener, bueno, este dinero fin de año. hubo una última. Eh, también tengo entendido que iban a presentar, el, el, antes de levantarse, el tema de la organización de, de funcionarios, concretamente. Bueno, eso, eso estaba, por supuesto, nosotros tomamos el compromiso de... ¿Qué? ¿Tomaron, de con, ¿tomaron de nuevo organigrama? El organigrama, como estaba último y ellos se levantaron, no se tratar, no fue, o sea, no fue intención nuestra, al contrario, nosotros queremos que todos los proyectos se traten. Eh, pero uno era eh, la reformulación que hacía un mes y medio que estaba, y último, los proyectos de bloque, que era, bueno, que lo presentó el bloque... De hoy del oficialismo hoy diríamos, el oficialismo que está muy bien lo organizaba en el cual no bueno, eh, eso se presentó en el día de ayer eh, tampoco tenía un tiempo tener tiempo para verlo por supuesto pero nosotros habíamos tomado el compromiso de hacerlo sobre tabla y después de, eh, de votarlo o no pero sí de tratarlo pero al no tener el cuerpo se, se terminó la sesión ese dato el otro incremento de la cantidad de cargos Y por lo, que, por lo que puedo ver, hay más o menos, hay una secretaría más, y hay nueve subsecretarías y 10 direcciones. Eso es lo que yo alcanzamos a ver, eh, en el cual creo que eran 23, 24 personas más el, el señor intendente. Así que lo que sí no, no sé, eso no lo sé, si todos esos puestos los van a, a tomar el juramento al día lunes. La, la verdad que eso desconozco, y desconozco sí, pero si no, está, ¿sí? si, si no está aprobado el organigrama, pueden tomar juramento a la gente, que, digamos, esos cargos sí. no están creados sí, pero pero seguro eh, eh, en el año 2019 cuando subimos nosotros, tampoco le aprobaron el organigrama a, a Mario y él le, con un decreto después que asumió lo lo ya lo tenía preparado y asumen con ese decreto, seguro que pueden asumir tranquilamente con un decreto y después secretaría la semana que viene con el Consejo Nuevo. Así que van a poder asumir, eso es un mecanismo que ya se hizo una vez, lo hizo Mario en la última asunción, en el cual el Consejo de turno no le aprobó dos días ante el orden y y él hacer intendente asumió y creyó. Creo que ahora tiene esta posibilidad también Mariano de hacerlo y, y que asuma como corresponde, la semana que viene cuando dé un quórum se, se tratará. Perfecto. Agradecido, Hugo, lo mejor para vos. Bueno, gracias a vos, Américo, y un saludo, y felices fiesta a todos. Gracias, igualmente. Ahí estuvo el concejal Basignana, eh, tenía su mandato esta semana, eh, contando qué le pasó con el consejo. Como voy a repetir, eh, eh, nosotros llamamos al concejal Pestalini, que la semana que viene va a ser muy como presidente del consejo, y nos dijo que de acuerdo a una discusión que tuvieron con su discusión bueno, la charla que tuvieron con su grupo de trabajo, decidieron por ahora no, no eh, salir al aire, pero he dicho que sí primero, al mediodía había confirmado la, la charla con él para que saliera a las 5 de la tarde y después eh me mandó un mensaje de texto donde me dice que no, respeto la la posición de él, pero nosotros abrimos el micrófono a todos y no cobramos, no cobramos por esto porque muchos medios de Galvez, por lo general, algunos que están muy bien aceitados, eh, te dejan hablar y le pagás. Acá no, acá no le cobramos a nadie. El que quiera que venga ya habla y exponga su posición, sea de tal o de cual, y que a partir de allí se puede regirar un debate para el, en beneficio de la comunidad, ¿no? Para que la comunidad también opine pide, hay una línea telefónica. O sea que esta radio tiene la apertura como para poder, eh, digamos, Escuchar todas las voces, como se dice.